19.30, te decía, Estela, que eh, el cuadro de situación presente lo estás haciendo muy claro, que la opción que parece presentar Biden no es tan distinta, o por lo menos no mejora para el resto de los pueblos la opción norteamericana, ¿o sí? Mira, de alguna manera, frente a esto, a esto que es de un fundamentalismo muy peligroso, porque no hay no hay una orientación es un hombre al que le le venden algo los sus asesores como Marcos rubio aquel que ese cubano americano lo el grupo de la florida de los cubanos americanos crimen relación con con terroristas que han afectado a cuba américa latina oh lobby judío que también es muy duro porque es lo más fundamentalista de de de del de de Israel son los grupos más fundamentalistas que hay, son sus asesores cercanos, él les hace mucho sí. caso. Entonces, estamos eh, los demócratas no es que pero comparado con esto que está de alguna manera primero por una razón, porque el el, el, el si ganaran los demócratas estaría ganando la, la una buena parte de la sociedad que es la que está hoy en la calle, porque hoy los movimientos no solo son afroamericanos, sino latinos. Eh, por excelencia, que son los que están muriendo con el coronavirus, muriendo en las calles, de la en la rebelión popular que existe. Pero ahora hay miles de jóvenes blancos, a tal punto que en algunas zonas de Portland y otras zonas por allí, se creó lo que se llama la Madre de los Muros, su madre de, de, de muchachos jóvenes, blancos, negros, blancos, que forman un cordón alrededor ingresando las marchas para proteger a sus hijos, cosas que nunca habían sucedido en Estados Unidos están sucediendo. De hecho, mandar el ejército al interior, de yo una porque él mandó, tramando ejército, fuerzas militares a la Guardia Nacional de Georgia que son que son los los los que están entrenados para guerras ilegales, aparecieron paramilitares llevándose gente detenida. Está muy fuerte la situación en Estados Unidos. Está. Es una situación es pregunto, que puede desencadenarse en cualquier razón? cosa. Y, y te, siempre con los demócratas igual pudiste alguna vez poder negociar. No es que cambie la política exterior, porque ellos son... Pero la política exterior de Pruncia no ben... es siquiera republicana o demócrata. Es una deriva. Ahora, una, te, te una, una, una cosa, Estila. A ver, sí. porque, ¿por qué razón... Hay tan poca participación política popular en las elecciones y por qué razón no se ha podido configurar una fuerza genuina en el seno del pueblo norteamericano, que cabalmente represente a los sectores populares, que los integre y que juegue en las elecciones de manera plena. ¿Por qué no se ha podido generar esa opción? Pero bueno, si hay? Ah. Bueno tan 100.000, está siendo miles, ya los 200 más los muertos. No se escucha nuevamente. Y sí, está no, jugando ahora. Puedes eh, decir, decir que hay un peso... Eh... A ver, vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte y... Hay un por resurgimiento, que... hay un resurgimiento, Gabriel, hay un resurgimiento sí. de sectores muy populares, avanzados, de sectores universitarios, de trabajadores, eso está, ah, está. eso está, ese resurgimiento sí, sí. está, todavía no alcanza con una gran fuerza autora, pero... La presencia de Sander, de alguna manera, despertó a muchos de los que hoy están en las calles. Uh -huh. Tendrá canalización este, política. Y además y los medios de comunicación, inagista. que los medios uh -huh. de comunicación más populares, en el sentido de populares, pero populares, este que yo le hice populares, pero populares fundamentalistas, diría yo, este como fox y otros que, que lo siguen atrás tienen una gran difusión en el interior del país tienen un gran poder además hay un, una gran capacidad de manejo de la población que, que se estableció después de la de la guerra de viet cuando cuando vinieron corriendo para ver cómo sí. se ganaban otra vez a la eh, ganaban otra vez a la eh, podían engañar otra vez al pueblo porque el pueblo les cobró estar haciendo una guerra ilegalidades eh, es decir eh, el, el lo que surgió después de Vietnam ellos tuvieron que hablaba de crearon una cantidad de planes para ganar sementes y corazones apoderándose de todos los medios a su favor con el que con los que pudieron armar una guerra contra irak someter al terror al pueblo norteamericano para que se paralizarlo y para poder llevar adelante estas guerras coloniales del siglo veintiu Este, todo esto Pero todo esto está resurgiendo. Ahora ahora hay una crisis económica muy profunda que no es solo con la pandemia. La pandemia la aumentó. Pero ¿qué, qué país podés normalizar con más de 20 millones o 30 millones de desocupados? La pobreza que avanza en todas partes. La falta de respuesta en el tema de salud que quedó expuesta en forma eh, muy clara. El, el deterioro que va sintiendo, porque en este momento el Pentágono ha reconocido que China tiene mucho más poder creativo en armamentos que Estados Unidos en este momento. Y por claro. está esta guerra en que nos quieren meter a nosotros otra vez en esta guerra fría. este y y, y y en esta guerra fría nos están metiendo a nosotros y están usando el tema de China para para... Eh, fortalecer su proyecto de recolonizador de América Latina, que lo están cumpliendo rajatabla. Si no entran por las buenas, entran por las malas. Este, como el golpe a Bolivia, este la, la, el sostenimiento de el sostenimiento de Piñera que prácticamente es un hombre que está gobernando con la orden con una orden del ejército de de eso se cargo. Este la Okay. Entonces, eh, te agradezco mucho es Estela Te, te agradezco mucho vamos a, vamos a quedar Vamos a quedar así eh, bueno. Nos vamos a comunicar con vos Esta semana para sacarte A través de un fijo, de un teléfono que esté mejor Para poder sí. comunicarnos bien Y volver sobre estos y otros temas ¿Te parece? Me parece perfecto Porque con ustedes me encanta Hablarnos como que estuviéramos en casa Con vos, ahora, como la, si la familia. Gracias, Estela Caloni. Un placer bueno, hablar con vos. Un fuerte grande. abrazo. Y un homenaje a Delia Puygros. Bien hecho. Este año... Nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiografía.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 Fin de Espacio Publicitario. Bien, aquí Pablo Gerardo Lano señala que el tema es que a Gaddafi con los demócratas no lo fue muy bien como tampoco la de Yugoslavia. Fernando Vigo señala en cuanto al tema Estados Unidos a pesar de los demócratas jamás fueron garantía de nada, creo que la reelección de Trump en esta circunstancia mundial sería catastrófica y siguen los mensajes atentos que no sé si nos van a entrar todos, pero los leemos todos por supuesto ¿Eh? y en punto de partida esta mañana entrevistaron a Jorge Rachid y vamos a adentrarnos en el tramo final junto a Hernán, vamos a adentrarnos en el problema que estamos viviendo, porque aquí uh, da la sensación que Eh, en el momento más eh, expansivo del virus, la apertura continúa y el debate no se termina entre los tres grandes protagonistas. Y hay uno que tiene las espada y puede tomar determinaciones. Jorge Rachir habló con Lucas Molinari y expresaba esto. criminalidad de esta apertura, donde no hubo acuerdo, porque esto lo discutimos en el, con el gobernador de la provincia el día jueves, de la reunión del viernes donde el conjunto de los asesores donde hay gente de muchísimo más nivel que yo por supuesto y que sabe muchísimo más que yo de epidemiología y de, y de ciencias exactas establece claramente y esto que te voy a decirremece que el caso los casos de los muertos se están duplicando cada 24 días. Esto significa que nosotros para mediados de septiembre vamos a tener 16.000 muertos, para mediados de octubre 32.000, para mediados de noviembre 64.000 y para mediados de diciembre vamos a tener 164.000 muertos.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 9, 43 9 grados la temperatura y en baja. Bueno, estos tres días han sido fuertes, ¿no? Por un lado, la semana anterior, Martín Telechea se nos fue. Un amigo muy querido. Militante nacional. Luego el gardo Nieva, Gatica. A ver si no me sube la cortina que me me traba. Esa obra que generó él. ¿eh? Él lo buscó a Fabio. Nos contó en la tribu, lo entrevistamos ni bien terminó la película cómo había, había sido el desarrollo y hoy Delia Puiggrós Los celestiales una parte de la historia de la historia argentina arriba la cortina ahora sí